200 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, hay un pequeño cerro como tantos en el continente americano. Hace miles de años, los aborígenes del lugar lo bautizaron Uritorco, Cerro ruge. Hace unas dos décadas, el Cerro Uritorco era un lugar ignorado, deshabitado. se ha convertido en punto de peregrinaje de miles de personas con inquietudes espirituales. Un lugar mágico. Que es mágico y maravilloso. Y que su irradiación se extiende varios kilómetros. Vas a oír vos. en cierto cosas muy contacto con extraterrestre. Esa huella correspondía, sin ningún tipo de duda, a esa supuesta nave. Cuando ya bajábamos en el camino, vimos una nave que algunas personas en capilla la filmaron. Yo sé que hay una energía especial acá. Yo particularmente creo que, que existen otros seres, pero esto lo, lo, lo creí siempre. Esta mañana van no, han aparecido dos grandes naves. Estoy convencida de que es uno de los puntos desde lo energético de lo más importante del planeta. En Argentina, hoy, el cerro Uritorco es sinónimo de avistaje de ovnis. Todo comenzó en 1986, cuando un ovni habría dejado su marca en la Tierra. Desde entonces hasta hoy, cientos de ovnis fueron vistos, fotografiados y grabados. ...en las cercanías del Cerro Uritorco. El interés local e internacional por el avistaje de OVNIs... ...ha crecido tanto... ...que en Capilla del Monte... ...la ciudad más próxima al Cerro Uritorco, ...existe el primer centro de investigación OVNI de la Argentina. Jorge Suárez es su director. Nosotros en dos años hemos recibido la visita de 3.000 personas. En enero de 1986... Suárez era secretario de gobierno de Capilla del Monte. Entonces vinimos a ver a esta persona que se llamaba Esperanza Gómez, nos encontramos con su nieto. Gil Gómez, un niño de 12 años. El testimonio de una familia humilde que vivía en un paraje conocido como El Pajarillo, cerca del cerro Uritorco, cambió para siempre la vida de Jorge Suárez. Se nos contaron una noche de mucho miedo, cuando más o menos a las 10 de la noche, eh, jugando una partida de naipes, con las puertas de la vivienda rural absolutamente abiertas, porque hacía mucho calor. Vieron entrar chorros de luz roja por esas ventanas, que les hizo, le provocó muchísimo miedo, muy especialmente a las ancianas. Y el niño vio un objeto. estaba sobrevolando la casa de su abuela que despedía una fuerte luz rojiza que lo enseguecía, pero cuando la atenuaba se veían los rayos blancos como estuvo fue el propio intendente en ese momento y el secretario de gobierno que Jorge Suárez fueron a, a visitar el lugar y hicieron una investigación oficial si quiere desde la municipalidad sobre lo que había sucedido como funcionario comunal Jorge Suárez tuvo a su cargo la investigación oficial de lo que había denunciado aquella humilde familia. Su sorpresa fue inmensa cuando llegó al lugar y encontró... una enorme huella. Vinimos a este mismo lugar donde estamos parados, que todavía me da mucha emoción recordar que si Había llovido unas horas antes, me encontré este, esta paja barba absolutamente verde, tralda, que brillaba por, por esa lluvia, y como si alguien uh. hubiera depositado una pelota de... golf mensa negra y estaba depositada a la huella no, no podíamos explicarnos no había explicación coherente pero jorge suárez no fue el primero que llegó a la misteriosa huella vamos los cuatro y llegamos a la huella cuando todavía nadie había llegado seis meses antes En junio de 1985, Dante Franch, un empresario aficionado al fenómeno OVNI, había visto cerca del Ubitorco una extraña nave. Una estrella brillante que estaba allí, pero nada más, estaba quieta y estática, sentíamos como, como si fuera nuestra cara y en las partes expuestas de, de las manos, como si fuera un cosquilleo, y eso comienza a moverse, primero se bamboleaba de un lado a otro, izquierda a derecha, izquierda a derecha, y comienza a agrandarse, baja un poco y se acerca hacia nosotros. otros. Simplemente eso, nada más que eso ocurrió. Después se vuelve hacia atrás y se levanta y se va hacia el cielo y desaparece. Franch decidió volver al Uri Torpo junto con otras 11 personas. Y aquel 9 de enero de 1986... Todos vieron el OVNI que conmovió a la zona. Estamos los doce allí. De los doce, uno de los tíos estaba justo a la míos. Me agarró de un brazo y me decía, me, me gritaba, me decía, Dante, no cuente, no diga, no hable de lo que estamos viendo. Ahora, a los dos días, nos, nos, nos enteramos de que había aparecido una huella de, de lo que es eh, el Cerro Pajarillo, pero mirando hacia la hacia el cruce de ahí. Al llegar a la huella... Franch encontró cosas extrañas. Encuentro un, como una especie de, de ranita pequeña, un, que estaba en posición de saltar y había quedado como calcinada instantáneamente. Los insectos, y muy precisamente algunos batracios que se encontraron dentro de la huella, nunca pudieron ser quemados por fuego. Curiosamente tenían las patitas y las antenas como si estuvieran vivos, pero estaban secos por dentro, como si algo extraño hubiera extraído sus jugos. Si hubiera sido por fuego, las partes finas se hubieran quemado. Ustedes imagínense, 110 metros de diámetro, no sé, debe ser una de las huellas más grandes en la historia de la Omnilogía En el mundo. por bueno, nosotros vamos, había llegado con el bolseguí roto y al, al tener roto el bolseguí me había lastimado mi pie. Ahí toco el polvillo que había sobre sobre ese lugar que estaba sobre la roca, era un polvillo fino, un polvillo estranísimo. Mi bolseguí, mi pie, toca ese polvillo, yo tenía llagas. A, lo, a los 10 minutos no tenía sensibilidad. Cuando bajo eh, a la noche no tenía ni siquiera la llaga, ¿eh? o sea, había desaparecido. Algunos irresponsables dijeron que nosotros. Habíamos certificado que la huella del pajarillo eh, se debía a una nave extraterrestre y eso de ninguna manera podía ser, porque ni el intendente ni yo teníamos ningún conocimiento sobre esta realidad. Poco después, Suárez dejó la función pública, se interesó por el fenómeno OVNI y él mismo dice haber visto naves extrañas. Pero asegura que en aquel momento solo dio testimonio de lo que se veía en la huella del pajarillo. Digamos, esa huella el Cerro del Pajarillo fue como una especie de, de boom, como una especie de crack en el cual hay un antes y un después. Ahora lo que no creo que esto sea algo eh, prefabricado en el sentido de que, que quien lo haya hecho lo hizo por buscar turismo, si es que alguien lo hizo. La repercusión en la prensa del hallazgo de la huella del pajarillo fue tal... ...que muchos dudaron y dudan aún hoy de su autenticidad. El sacerdote Monseñor Donato es uno de ellos. Las personas adultas de esta zona, el criollo nuestro, nunca, nunca han visto nada. ellos. Y antes, eh, a mí me cuentan un día, cuando decía había llegado yo acá... ...que fulano y fulano de tal han ido al cerro Pajarillo, han hecho una quemazón redonda... ...diciendo, porque el turismo estaba muy en decadencia... ...y dijeron que habían visto un plato volador... Hay personas que dicen que la que vamos con como un recurso de promoción turística... ...y en este punto digo yo que hay una segunda fase de esta huella... ...que se produjo un año y medio después, en pleno agosto... donde se toman 5 kilómetros de diseño natural. Se prende el fuego, no sé cuántas miles de hectáreas del área, y el fuego avanza, y en el lugar donde está la huella, es como que la esquiva. El fuego llega a lo que era la anterior huella, la marca como en un negativo, respeta la vegetación, y eso, si el primer tema fue inexplicable, el segundo realmente era realmente misterioso el presunto ovni y la huella del pajarillo atrajeron las miradas de la prensa sensacionalista sobre el cerro Uritorco pero cuando los medios pasaron a otro tema muchos estudiosos del fenómeno ovni pusieron su atención sobre el Uritorco y aseguran que no se vieron defraudados las sorpresas que deparaba el Uritorco el cerro que ruge recién comenzaban En enero de 1986, decenas de personas vieron un ovni cerca del cerro Uritorco. Al otro día, las autoridades constataron una extraña huella. Los investigadores del fenómeno ovni pusieron sus ojos en Capilla del Monte y en el cerro Uritorco. Y los ovnis siguieron apareciendo. El policía Walter Páez es testigo. voy a contar un poco es lo que sucedió en el mes de abril del año 95. En una noche de 1995 a la una de la madrugada el policía Walter Páez recibe una denuncia en la ruta 38 cerca del cerro Uri había ganado sobre la ruta era peligroso para los conductores al salir de Capiz del Monte yo hacia el, lo que se denomina el cerro Uri eh, una luz sobre la ladera norte del cerro esta luz es... Me llamó la atención porque tenía un titileo que no era normal a lo que se ve en las estrellas. La luz viajaba paralela al automóvil policial. Ya llegando a esta zona, ya noto yo que la luz este, ya había descendido. Estaba... no sobre el cerro, sino ya casi, digamos, en la misma superficie de, la, de lo que yo podía ver este, en, en la planicie Ya noté que eso se desplazaba hacia nosotros, porque empecé a ver que se iba iluminando todo, todo el suelo. En un momento, bueno, esto eran cuestiones de, de segundos, porque era algo muy rápido. Eh, yo le digo a mi compañero que eso se venía hacia nosotros y que no iba, no iba a impactar. Le digo que frene. Bueno, al frenar, eh, yo me agacho, me agarro de la luneta el vehículo, pensé que el impacto era era ya inminente y después de eso, bueno, fue todo, digamos, eh, oscuridad, silencio. Yo me enderezo y, bueno, el móvil en ese momento que veníamos con baliza, luces, este, estaba en, totalmente muerto, teníamos linterna en ese momento en el vehículo. Las linternas tampoco funcionaban, fue lo llamativo de todo esto, asustadoso. Los policías olvidaron su misión y decidieron regresar a Capilla del Monte. En ese momento, cuando subimos al vehículo, este vuelve a funcionar. Volvieron las balizas, volvió todo. Este, fue algo instantáneo de él también de decir, nos volvemos ya. Pero cuando intentan volver, los policías descubren que el automóvil no estaba en el mismo sentido en el que viajaban. Quizá el miedo nos anuló un poquito, pero... El vehículo había sido girado. El policía Paez y su compañero no reportaron lo que habían visto. Tuvieron miedo de ser tomados por locos por sus superiores. Con los años, Paez comprobó que no había de qué tener. Porque para los vecinos de Capilla del Monte, ver luces extrañas es algo bastante habitual. Se nos cae la carva, salimos afuera como pudimos y vimos tanta cantidad de luces que se venían y se iban... azules y blancas empezamos a discutir que qué es eso que no que es la ruta que no es la ruta que sí es la ruta Entonces, en un momento dado digo la ruta no puede ser nunca porque no hay coches que se van son todos que vienen y le invito si quieren tienen tiempo una noche pero que que estar limpio lo que es esto no es que Estamos eh, faldeando litorco, notando que a medida que vamos ascendiendo, la vegetación se va haciendo más baja. Que en poquitos días han llegado a subir cerca de 3.000 personas. Estamos tratando de hacer noche en el cerro. Nos vamos a quedar este, haciendo noche en el, en el cerro de Uritorco. Estamos muy próximos a la cima, tenemos unos 10 minutos más de caminata. Estamos ya promediando los 1900 metros Los relatos sobre ovnis y la ilusión de ver, filmar o fotografiar alguno Atraen cada vez más turistas al cerro Uritorco Realmente es una cosa que tiene mucho misterio y ¿no? Te dan ganas de saber realmente qué hay y qué es, ¿no? Vine con la idea de una cámara de fotos A ver si podía sacarle una foto a un ovni o un marciano Bueno Eh, cosa que no logré mucha gente busca el fenómeno se quiere disfrutar de la naturaleza y de otro tipo de energía que pueden, que pueden ser tan estimulantes como, como el fenómeno además de los investigadores y curiosos de los ovnis mucha gente con inquietudes espirituales ha decidido quedarse a vivir en la zona de Capilla del Monte cerca del Uditorbo a muchos de ellos no les interesan los ovnis Consideran a las extrañas luces que muchos dicen que ven, casi como parte del paisaje. Yo, la verdad, he dicho, yo nunca vi una, pero sí he visto luces. La verdad es que luces he visto, he visto muchas luces. De dónde vienen, de dónde previenen, no lo sé. Vimos lo que puede llegar a ver cualquier persona que, que venga acá con el corazón abierto. Para los que vienen y se quedan, el uritorco es, ante todo, fuente de energía. Es el lugar elegido. Con mucha fuerza lo digo. Vine de vacaciones y en esas vacaciones decidí este, que quería venir a vivir en un lugar así como este. Yo tengo oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos, siempre me están llamando y de todos lados, pero me dicen, puedes ganar más dinero, pues esto, que qué sé yo, que... Pero no, a mí me parece que no, si yo me muevo de acá, no sé, me siento diferente, acá me siento bien. la postura del Buda y es una otra conciencia más total, Con no hay separación entro, entre el cuerpo y eh, el crecimiento y la respiración, todo es uno. Esta escena no transcurre en el Tíbet, estamos en un rinco de budismo zen, cerca del Uritongo. Sí, eh, creo que es, oh, es un buen lugar. Ustedes se contan muchas cosas. Este monje Zen nació en Francia, pero prefirió quedarse aquí. También cree que hay una energía especial en el unitorco. Si Capilla no tuviera el unitorco, no podríamos hablar de todo lo que estamos hablando. Estoy convencida de que, de que es uno de los puntos más importantes en, desde lo energético, de lo más importante del planeta. Debas Scali es especialista en cosmetología y máster de Reiki. Divide su actividad entre Buenos Aires y el Uritorco. Está convencida que la energía del cerro es curativa y mejora su trabajo. Como esta casa está arriba de una loma y estamos justo enfrente del cerro, en algún momento cuando vinieron decían que tenía una energía muy similar al cerro. Creo que no hay que subir al cerro. para vivir ese aporte energético, creo que está en todos lados. Dicen que la casa también lo tiene. Algo debe suceder porque todo el mundo que viene acá se siente muy bien. No sé qué hay, pero que algo hay, Eso es, no lo voy a discutir después de 20 años subiendo, algo hay en la zona, llamarlo energía, llamarlo como quiera, cualquier título, pero algo hay en la zona. Estoy buscando la respuesta, como mucha otra gente, ¿no? Pero, ¿qué hay en el Cerro Auditorco? ¿Hay acaso alguna relación entre los OVNIs y la energía curativa de la que hablan tanto turistas como lugareños, que produce bienestar? Para Dante Franch, sí. Lo que ocurre allí es esto. El planeta Tierra, al igual que los seres humanos, tiene chakras, vórtices de energía. Hay campos gravitatorios y un vórtice de energía entra por esa zona traspasa el planeta ¿eh? y son vectores de entrada y salida de naves. La explicación que da Franch es en verdad la hipótesis que hace 30 años trajo al Cerro Uitorco a Ángel Cristo Akoglani, un famoso médico traumatólogo que había vivido en el Tíbet. Don Ángel Cristo Akoglani llega a finales de los 70 a Capilla del Monte y comienza a eh, frecuentar la zona de los terrores. Allí en la zona de los Terrones, don Ángel Cristo Coglanis eh, comienza a tomar contacto con lo que conocemos aquí como eh, la ciudad intraterrena de Ermes, ¿no? Que quiere decir encuentros de remanentes siderales cósmicos. para decir así, sería una ciudad mitológica. Y qué decir mitológica quiere decir que puede estar y que no puede estar. Pero las personas, aquellas que están dentro de un conocimiento esotérico, este... Para sensible posiblemente sabemos que sí está. Para el, el que no está acostumbrado a andar en la sierra, presenta una serie de ilusiones ópticas que uno hace en las películas bastante grandes. Tito Bertolatti conoce bien el Cerro Auditorco. De allí saca sus rocas para hacer trabajos artesanales. Bertonati dice que las luces que se ven de noche en el Uritorco y que demostrarían la existencia de la ciudad intraterrena de Erx son un efecto óptico de la atmósfera. La capa de atmósfera sobre la Tierra hace como si fuese una lupa y no es lo mismo ver este, cuando recién aparece como cuando recién aparece el Sol o cuando vemos el luna, la Luna aparecer en el mar. La vemos muy grande, pero después cuando está arriba ya no la vemos tan grande. Sin embargo, muchos creen que el Uritorco... es la puerta de entrada a Erx. Es una ciudad intraterrena, en otra dimensión. La tierra es como una cebolla, tiene zonas de vida. Erx está en una en un aro de la cebolla, nosotros estamos en otro aro de la cebolla. sí Entonces, Erx, si vos excavas no la vas a encontrar. Es en una en otra zona de existencia, que no es física como esta. Sin embargo, es intraterrena. en sí, La ciudad de Erx, eh, generalmente... Eh... En las tres veces que yo la vi, en eh, eh, la última vez fue la más importante, viste, fue la, la vez más iluminada que, que la vi. Y empecé a ver todas las luces, yo dije, ¿esto? Me acerqué a Coglani y dije, esto yo lo vi hace 15 años atrás. Me acuerdo que se me miró, se rió y siguió. Siguió porque, viste, era, una, era como que... Eh, yo seguía con mi, con mi historia. Armando Gobina fue discípulo de Ángela Koglani. y asegura que dio la entrada a Erx En 1989, otro de sus discípulos asesinó a Coglanis en su consultorio en Buenos Aires Fue por sus investigaciones sobre Erks. Evidentemente había más personas que estaban involucradas con el tema Entre Incluso una persona que fue este ángel cristo agudanes él siempre llevaba a la gente a los terrones evidentemente él tenía algo muy importante en sus manos, juraba pero desde un conocimiento de la medicina muy antiguo y ahí es donde tomamos conocimiento del término Erks, energías cósmicas remanentes siderales había mucho hermetismo en ese tiempo ¿dónde está Erks? en otra zona de existencia No, no, no te puedo decir ni arriba, ni abajo, ni al costado. Ninguna de estas personas es antes de donar el Cristo a Coglanis en la historia de el Uritorco y de Capilla del Monte. Y eso lo comprobé. Todos aparecen luego. Ángel A. Coglanis fue el primero que dijo que en las cercanías de Uritorco había una puerta de entrada hacia una ciudad de otra dimensión. Según A. Coglanis, la puerta de entrada a Erx... podía ser vista desde un paraje denominado Los Terrones. Él impartía unas charlas, y en estas charlas él hablaba fundamentalmente de que tenían que tener una preparación particular para poder ir a este lugar sagrado para él que eran Los Terrones. Los Terrones es un lugar desde donde se ve, pero EX es mucho más grande que Los Terrones. Acá digamos como que sería el centro, eh, el centro de la ciudad, por así decirlo. ...la leyenda de la ciudad intraterrena de Erx... ...le confiere al Uritorco... ...una similitud inesperada con el Tíbet... ...allí también hay leyendas de ciudades intraterrenas. ...durante ocho años... ...Juan Acevedo fue guía turístico en el Uritorco... ...hoy es psicólogo... ...y se ha especializado en analizar los testimonios... ...de quienes dicen haber tenido contactos con ovnis... ...y seres extraterrestres... ...Acevedo descree de la existencia de Erx... ...y asegura que en la noche... Luces que se ven en el cielo, en verdad están en los cerros y pueden ser automóviles. De repente la gente observaba estas luces que aparecían y desaparecían, lo lógico para esta persona era pensar que ellos estaban en el cielo, cuando en realidad ellos simplemente estaban en el cielo. Y lo que sucedía con estas personas era que tenían un gran deseo, enorme deseo, ¿sí? de vivir una experiencia diferente. De golpe vienen dos, aparentemente dos estrellas mucho más grandes, una en color azul y otra en color rosa, venían a gran velocidad y que se juntaban, no digamos, a la altura del cielo, mucho más bajo. Sea como sea, las excursiones de Akoglán y Salud Torco cada vez tenían más adeptos. Éramos un grupo como de 25 personas, iba la señora este, cantando unos mantras. A través de la invocación, con mantras en un idioma que se llama irdín, que es un compuesto de quechua, de sánscrito y de alguna otra lengua que todavía no se ha podido este, realmente establecer con, con claridad y que sería el idioma que se maneja en esta ciudad intra, intraterrena, o un lenguaje cósmico dicen, eh, aparecen naves, aparecen luces. Más llamativa de todos los relatos que me hicieron respecto de las experiencias de don ángel cristo a cograni provino de un eh, profesor este, de matemática y con muchos conocimientos de astronomía que se llamó moniradur cuenta que eh, una noche sorpresivamente fue invitado a formar parte de un grupo que salía desde aquí mismo ¿no? a visitar los terrones pues bien como ya moniradur había escuchado estas historias estaba muy dispuesto a eh, descubrir cuál podía ser este, el engaño o la mistificación que había en todo esto. En determinado momento, yo no puedo dudar de que el profesor Monir Adur no supiera ubicar en el cielo eh, a, la, a, a Sirio, ¿no? este, digamos, al llamado o al pedido de que se apagara Sirio Por don Ángel Cristo Acoglanis, Sirio se apagó. Hasta los últimos de los días del profesor Monida Dur, nunca él supo explicarse cómo pudo este, don Ángel Cristo Acoglanis haber realizado esto. Acoglanis solía dar sus charlas en el Hotel Roma, de Capilla del Monte. Entre sus discípulos, figuraba un brasileño hoy famoso en los ambientes esotéricos, Trigueirinho. En una de esas... Este... Charlas que manteníamos, a le mostró y le dio todo un material para que él desarrollara una nueva tarea. Así como que le daba el lugar que él dejaba. El lugar que él dejaba, él decía que era el portero de, de los terrones. Mucha de la obra de Trigueirinio proviene de eh, lo que Don Ángel Cristo a le entregó. Creo que lo elige como un par. ...que va a cumplir la otra parte de la tarea que Ángel Cristo Acoglanis eh, vino a cumplir aquí... ...a la zona de, de Capilla del Monte, a la zona Auritorco. Acoglanis no dejó nada escrito. Pero además de Trigueriño, un antropólogo de la Universidad de Córdoba... ...que escuchó sus charlas en el Hotel Roma de Capilla del Monte... ...tomó contacto con Acoglanis... Y luego también difundió sus ideas. Se llamaba Alfredo Terrera. Terrera y Acoblani se conocieron. ¿sí? De ahí surgen algunos libros que escribe Terrera. Pero fíjate que él fue 40 años profesor de antropología acá en la Universidad de Córdoba. Y que hizo montones de descubrimientos. Un profesor este universitario. Eh... aquí de Córdoba, un hombre con grandes relaciones en el mundo de la geopolítica bastante polémico por su fuerza su... ¿Ah? un hombre que tiene este, simpatías eh, muy fuertes por eh, la ultraderecha creo que Carrera es el elemento que destruye ese mito que no hay pruebas científicas de esto porque él era científico sin ningún tipo de duda en un momento determinado Estas dos figuras tan particulares, la figura de Ángela Conales y la figura de Terrera, confluyen ¿sí? en el mismo lugar, en una ceremonia, donde el profesor Terrera lleva ¿sí? un objeto que él solía blandir, ¿sí? realmente como algo muy particular, a lo que él denominaba como el bastón de mar. Terrera le aportó a las teorías de Coglani's referencias históricas. Según Terrera, los comechingones, los aborígenes que habitaban la región, ...hablaban hace 500 años de las luces que se veían alrededor del Uritorco. ¿En qué momento ¿sí? este Acoglanis se asocia de alguna forma ¿sí? con Terrera en la cuestión de Erx? Fue primero Acoglanis que salió con Erx, lo toma Terrera y sobre esto escribe... ...porque Acoglanis nunca escribió de puñoleta nada concreto que haya sido publicado. ¿sí? Acá en el epicentro, es este exacto lugar... centro de mayor este, registro de, de ruido de sonido subterráneo en el, en el subsuelo eso también alimentó las teorías de la existencia de, de laboratorios este, intraterranos en el lugar y el profesor terrera esbozó toda una teoría respecto a los ciudades los espejos y demás saruma es un comandante de una nave este, de una nave entonces este Él decía que se comunicaba con sus hermanos para eh, poder eh, llegar a ver la ciudad de Erx. En sus visitas a los terrones, Acoglanis solía entrar en trance. Y según sus discípulos, por su boca hablaba Saruma. Sin embargo, fue Terrera quien escribió un libro sobre Saruma. Todavía pues hay gente que cuestiona si Saruma era Acoglanis ¿sí? o si era otra persona. yo en, en personal est estimo de que Akoglanes y Saruma eran la misma persona lo que sé es que, eh, que Acoglanes eh, eh, siempre nos dijo de que él iba eh, a, morir, a morir en forma violenta esta persona que creía en la existencia de este mundo espiritual y etérico tan particular esta persona que con sus cantos ¿sí, invocaba las luces no terminó como hubiéramos pensado siendo un gurú Sí, los diados discípulos en los terrones, sino que esta persona fue asesinada en 1989 por quien era no solamente su amigo y compañero, sino que fue inclusive el padrino de uno de sus hijos. Una mañana de 1989, Rubén Antonio, uno de los discípulos de Ángela Koglanis, llegó a su consultorio. Le disparó dos veces. Rubén Antonio, que estuvo constantemente al lado... de A Coranis, quien era su amigo, la persona en quien él más confiaba. Si sí, Una mañana de aquel 1989, descarga sobre él ¿sí? un, un pistolón aranjero, sí, con dos cartuchos hacia la cabeza ¿sí? y el cargador de otra pistola sobre su cuerpo. Al grito de mueran los brujos, hay que matar a todos los brujos, esta persona, o sea, Rubén Antonio, se entrega a no más de 50 metros ¿sí? una... un policial. Rubén Antonio se dedicaba a la importación exportación de armas y era hermano de Jorge Antonio, un hombre de extrema confianza en el general Juan Perón, tres veces presidente de la Argentina. Rubén Antonio fue declarado demente y no fue a la cárcel, sino a un hospital psiquiátrico por haber matado a Cuba. Cuatro años después, cuando había recuperado la libertad, se suicidó. Nunca se supo el motivo por el cual Rubén Antonio mató a Coglanis. En Capilla del Monte, algunos discípulos creen que fue por motivos pasionales. Otros piensan que el verdadero motivo hay que buscarlo en los terrones. Allí donde Coglanis decía que estaba la entrada a la ciudad intraterrena de Erx. Tras la caída del Tercer Reich, miles de jerarcas nazis buscaron refugio en Argentina. Su ingreso y e radicación fue facilitada por un gobierno militar que había simpatizado con la Alemania nazi y se había mantenido neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en Argentina, además, había desde principios de siglo una fuerte colonia alemana. En los años 30, muchos de esos inmigrantes simpatizaron con Adolf Hitler. Algunos vivían en Buenos Aires. otros en la Patagonia. Pero sin duda, el principal enclave nazi de la Argentina estaba ubicado en la provincia de Córdoba, en la misma zona donde está el Cerro Uritorco. Se han hallado elementos de expediciones muy antiguas, de hace 70, 80 años atrás, elementos de la década del 30, 40, más o menos, por lo que cuentan los más viejitos del lugar, donde había los gringos, le decían ellos, no eran italianos, sino eh, alemanes. Alfredo Lobo es desde hace 20 años guía de montaña en Capilla del Monte. Hace 13 años, Lobo encontró restos de una expedición nazi en el Uritorco. Es un recipiente, bueno, donde tiene unos cuatro esvásticas eh, sobre relieve, ¿no? Es un recipiente de lo que sería una lata o un material así similar, oxidado. La encontré en un ranchito metida, estaban usando... increíble de batea donde lavaban cosas elementos yo tenía tenía ocho años y, y yo me crié atrás el bonito. algunos antiguos pobladores como Hugo Jaime recuerdan incluso haber visto aquellos expedicionarios alemanes Ahí vinieron como cuatro hombres traían aparatos te digo aparatos de alta en aquel tiempo yo lo que veía que siendo niño aparatos para los chiquitos así yo miraba cómo estos andaban entre las piedras con esos aparatos En los arroyos, metían muchos aparatos en los arroyos. Para mí buscaban mineral especial. Pero, ¿qué buscaban los nazis en el Uritorco? A Hitler le interesaba mucho el ocultismo y las prácticas esotéricas. A través de ellas quería aumentar su poder. De la misma manera que Hitler cuando invade Austria se dirige a Viena y se apodera... de la lanza que se decía, es la lanza de longino o sea, la que le atravesó el pecho a Jesucristo, necesitaba objetos de poder. Uno de los objetos de poder era la lanza, otra era el Grial que se estaba buscando por todo el mundo. Hitler conocía la historia y las leyendas de los caballeros templarios y pensaba que quien encontrara el Santo Grial, el cáliz donde había sido guardada la sangre de Jesucristo, tendría un poder ilimitado. Fijémonos en aquella época, 1100 y pico, 1200, principios de 1300. El temple era una orden muy rica. Horacio de la Torre es peor templario de Argentina. Cree que los nazis tenían pistas precisas que los llevaron a América del Sur a buscar el santo real. En Europa no había plata, en Oriente valía más la plata que el oro, había muy pocas minas de plata, entonces hay una de las versiones que hay que. Ellos habían eh, fortificado muy especialmente un puerto sobre el Atlántico, en Francia, que es, el, que es el puerto de la Rochelle. Ese era el puerto para utilizar para ir a América. Y sus ciudades de América la hacían para traer de América plata. Los templarios argentinos encontraron que en la Patagonia hay un lugar que coincide a la perfección con una descripción que aparece en el alto libro del Graal. un texto medieval templario en este libro se habla de un viaje por barco que efectúa un caballero largo viaje dice que por muchos días no vieron costas hasta que llegan finalmente a un lugar en donde ven arriba, dice un castillo o fortificación o ciudadela fortificada ahora, eh, ¿qué tiene que ver la región del Vitorco con, con eso? ¿no es cierto? él ha hecho hallazgos digamos, importantes que hacen presumir que en ese lugar ha sido uno de los ingresos que han tenido los templarios que vinieron a esta parte de Argentina y de América del Sur todos sabemos, no hace falta que yo lo explique que el holistorco tiene un magnetismo telúrico muy importante esto hace, digamos, pensar que la, la migración de estos primitivos templarios que llegaron han ido a la zona a la zona de mayor Energía que ellos pudieron encontrar y en esto eran muy hábiles porque esto también lo hicieron en España lo hicieron en todos los lugares donde estuvieron siempre buscaron los lugares de altísima energía o magnetismo terúrgico, como quieras llamarse. Para otros investigadores como Eduardo Semboné basta con escuchar atentamente la ópera Parsifal de Wagner basada en textos medievales para relacionar a los templarios con América del Sur. Y luego que muere, el rey Arturo, Parsifal, que era miembro de su corte y era templario, se le encomienda la misión de trasladar ese santo grial a otra zona. Parsifal migra hacia un territorio que está al sur oeste de, de Europa, que se llama Armérica. Estoy hablando del año 1170. Dentro de ese territorio hay un lugar que se llama... Argenta o Argentus. Él se interna en ese territorio y viaja hacia una zona montañosa llamada Viaraba. Y en esas sierras de Viaraba, él deja depositado el de Centro Puede que sea una coincidencia. pero Viaraba era también el nombre que los indios comechingones le daban a la zona del río Esta posible relación entre templarios y comechingones... explicaría por qué los indígenas tenían rasgos europeos. Cabrera, que es el que funda Córdoba, le llama la atención que los indios que, que hay ahí en esa zona sean todos altos, de ojos celestes y barbados. Por si faltaran coincidencias, En Capilla del Monte hay una iglesia con reminiscencias templarias. Es una típica iglesia templaria con una sección octogonal redonda. Es un número y es una forma octogonal que le encantó siempre a los templarios. El ocho significa el infinito. Sí, sí, ha venido una persona aquí y ha dicho, padre, usted tiene una iglesia muy especial porque es octogonal. Para Monseñor Donato. Es casualidad que en la parroquia San Antonio de Padua haya reminiscencias templarias. También es casualidad la presencia de cruces esvásticas en los pisos. Ya cuando empezamos a descubrir cosas, son, han sido hechos por eso, es coincidencia, para mí pura coincidencia, que hizo esto hace casi un siglo, ¿no es cierto? De estas cosas ni se hablaba, ni se tenía noción, ni nada. En cualquier caso, un rompecabezas se va armando. los nazis habrían buscado el Santo Grial en el Cerro Uritorco, cerca de donde hay una iglesia con rasgos templarios y cruces similares a las semásticas. Y un simpatizante de las ideas de ultraderecha y admirador de la mitología sajona, el antropólogo Alfredo Terrera, aseguraría años después que en el Uritorco fue hallado el bastón de mando o piedra de la sabiduría, otro de los símbolos templarios. El bastón de mando, una piedra basáltica de eh, un metro veinte, un metro treinta. Recuerdo que lo tomé y me lo iba a poner en, en el pecho y me, y me dijo no, tomarlo al revés y apoyarlo sobre el corazón. Y bueno, yo sentí una de las cosas más impresionantes que he sentido en mi vida. Fue como recibir una descarga eléctrica, no sé de cuántos voltios, fue impresionante. Jorge Suárez, el ex funcionario que certificó la huella del pajarillo, que hoy es atribuida a un ovni, quiere que muerto Terrera, el bastón de mando vuelva a Capilla del Monte como una reliquia de la ciudad. En cambio, el psicólogo Juan Acevedo no cree en los poderes del bastón de mando. Entonces, en un momento, solíamos decir de que el profesor Terrera quería su monte elbur germánico en el retorno. Al punto tal, que él llega a asegurar Que no solamente estaba el texto en este lugar, sino que también estaba el santo grial, la espada Excalibur, ¿sí? el libro de las predicciones y hasta un blacker vikingo. Acevedo piensa que Terrera, el antropólogo que compartió con Ángela Coglanis sus teorías sobre la ciudad intraterrena de Erx, completó con mitologías germánicas huecos históricos que dejó la misteriosa extinción de los aborígenes comechingones. En un momento terminado, el conquistador Cabrera, ordena limpiar la zona definitivamente y en esa planicie que se ve hacia la izquierda que hay un precipicio muy pronunciado, son 200 metros prácticamente de caída de picada arrojan a los niños, a las mujeres, a los ancianos y los últimos como chingones tal es así que eh, prácticamente no queda uno solo vivo no quedó historia, no quedó registro lingüístico no quedó ningún cuento ...no quedaron ni siquiera prácticamente descendientes. Y acá está la parte dolorosa, porque porque el profesor Terrera, sabiendo justamente esto, ¿sí? rellena esa parte de la historia... ...con una hermosa fábula para él, ¿sí? sobre la cual posiblemente mucha gente creyó, pero que no es algo real. ¿Tuvieron razón los nazis al buscar el santo grial en el cerro Ubitorco? Los templarios... ¿Conocieron el Uritorco antes de la conquista española? Son enigmas que el cerro que ruge todavía no ha revelado. Ovnis que manchan la ladera de un monte. Indígenas que no parecen americanos. Una ciudad intraterrena. nazis y templarios buscando el santo grial gente que al llegar no se quiere ir y gente que se cura de sus enfermedades son todos relatos que se oyen cerca del hitorco ahora bien ¿por qué este cerro no muy alto ejerce tanta fascinación? ¿hay alguna explicación de su poder? se considera que es un volcán en este momento apagado pero es un volcán Miriam Sánchez es geóloga Desde hace 10 años vive en Capilla del Monte y dice que hay una explicación geológica para la energía que según tanta gente emana del Uritón. Los chingones, este, lo llamaban el cerro que truena. Tiene muchísima este, energía porque este, toda la amor exterior del cerro está compuesta por granito. Y el granito está, eh, es nada más ni nada menos que Mica Cuarzo fue el despacho. que son, este, por supuesto, excelentes transmisores de energía electromagnética. Hay minerales de hierro, sí, hay, hay magnetita. El magnetismo del motor cuesta tarde, que muchos pilotos aficionados han tenido problemas con los instrumentos de vuelo al sobrevolar el cerro. La característica de la magnetita y de ahí su nombre es que tiene magnetismo, es la verdadera piedra de La abundancia de magnetita tendría también efectos benéficos sobre la salud y los estados de ánimo de quienes viven cerca del vitórico. La magnetita, este, como el hierro y el, y el cuarzo, este, de, poseen energía electromagnética. Emocionalmente nosotros somos afectados por la, la piedra del imán. Trabajaba muchos años, trabajé, me dolían los huesos, pero ahora no siento dolor, es algo increíble. una sensación de paz total. El Uritorco eh, es un centro de energía, en el sentido de que hay campos de gravitación que pasan por esa área y creamos o no creamos la energía ahí existe distinta. La Pisa del Monte tiene sí, una magia innegable que fundamentalmente, bueno, arrebata ciertas partes de nuestro corazón y nuestra alma. Eso es el, es el marco natural que tiene que Pisa del Monte. Entonces, yo creo que es justamente lo que ha permitido ...si sí, que este mito perdure a lo largo de los años. Juan Acevedo... descreve casi todas las cosas sobrenaturales... ...que se cuentan sobre el uritorbo... ...pero no duda de que la gente se siente mejor cerca del cerro... ...y da su propia explicación. Un factor muy importante... ...es la cantidad de granito... ...y sobre todo con gran cantidad de cuarzo... ...lo cual produce esa gran cantidad de sol. Esta sensación de bienestar que proporciona el uritorbo... ...y en la que coinciden hasta los más escépticos... Atrajo a mucha gente que ofrece terapias alternativas en Capilla del Monte. Y yo soy máster de Reiki. Trabajo con instalación. Lo que hago son terapias colónicas. Acá no hay que hacer un spa. Esto es un spa ya funcionando. Porque si buscamos un médico que haga fitoterapia está, si hacemos, si buscamos otra persona. que trabaje desde las Flores de Valle, está... Beba Scali hace tratamientos contra el estrés en Buenos Aires y en Capilla del Monte y asegura que los resultados son bien diferentes. Dos sesiones de acá equivalen a seis o siete de Buenos Aires. Creo que hay una energía propia del lugar que hace que uno pueda vehiculizarla mejor, pueda transmitirla mejor y el otro pueda recibirla mejor también. Terapia. Eh, está relacionada con el colon y con el intestino grueso Gloria de Hernández salvó su vida gracias a una terapia colónica luego aprendió ella misma a hacerlas y hoy asegura que encontró en Capilla del Monte el lugar ideal para sus pacientes es una terapia que limpia el intestino de glucosidades, parásitos, adherencias. es para desintoxicar todo el organismo los bloqueos energéticos crean síntomas Adriana Hernández cree que el Torco es un lugar ideal para mejorar la salud mediante la respiración. Es un método de respiración. Se respira con la boca y con el pecho. Es una respiración circular. Surgen imágenes del día al principio y después cosas más profundas. De todos modos, algunos defensores de la magia del Uritorco advierten. Si vos vas a Capilla del Monte ¿Eh? ...y crees que porque vas a vivirte ahí se te solucionan todos los problemas... ...es un gravísimo error... ...la Piedra del Monte es un activador... ...es como una pirámide... ...es una energía que eh, tiende a potenciar, dinamizar factores que pueden ser positivos o negativos. De todos modos, en los últimos años, en la zona del cerro Pitorco se ha radicado mucha gente... gente como Roberto Simonetti. Dije, no compro esa casa, no la, no la pude enseñar porque en un viaje así no trae dinero, nada de eso. Cuando se jubiló como militar de la Prefectura Naval Argentina, Roberto Simonetti decidió cambiar de vida y dedicarse a una antigua pasión, el tarot. Y así el tiempo transcurre de otra manera. Acá no se contraen úlceras ni cardiopatías. Los últimos años es muy importante la cantidad de ...de gente de otras localidades, sobre todo grandes urbes... ...que viene a, a vivir a Capilla del Monte... ...cambiar su estilo de vida, pero... ...en forma muy radical. No debe haber en América Latina... ...muchos alcaldes que admitan que creen en los ojos. Gustavo de Figueredo, intendente de Capilla del Monte... ...es uno de ellos. Yo particularmente creo que, que existen otros seres... ...pero esto lo, lo, lo creí siempre. Obviamente estando en Capilla del Monte... es como que como que uno afianza más esa esa creencia ¿no? en poco tiempo los ovnis las terapias alternativas y la vida espiritual han cambiado la vida económica de la ciudad se vende de todo se vende artesanía indígenas se vende artesanía cósmica que la inventamos nosotros acá yo no soy para sensitivo yo vendo piedra busco piedra trabajo la piedra puse el primer restaurante mmm... ...naturalista, vegetariano, ¿sí? del lugar. Es un lugar eh, como muy pocos en el mundo, no hay ninguna duda. Hay personas que vienen de, de, de Alemania, de Japón, de Francia. El Euritorco está reconocido como una de las siete regiones ventanas que existen... ...por la mayor cantidad de avistamientos que hay. El Euritorco para mí es la gran conexión. ¿Con quién? ¿Con qué? Cada uno con lo que esté buscando... Este mito se va volando con capa sobre capa y generación tras generación. Y yo creo que llevamos ya más o menos tres este, generaciones de personas ¿sí? que van llegando a este lugar como una meca muy particular. Hay quien se conecta con Dios, estoy segura. Hay quien se conecta con la naturaleza, indudablemente. Y hay quien se conecta con uno mismo y también se da. Hace dos décadas, en Argentina, pocos habían oído hablar de un pequeño cerro como tantos en el continente americano. Hace miles de años, los aborígenes del lugar lo bautizaron Uri Torco, cerro que rugió. Obnis, nazis, templarios y una ciudad intraterrena se entrelazan hoy en su historia. Una historia que lo ha convertido en punto de peregrinaje de miles de personas con inquietudes espirituales. El Cerro Uritorgo, un lugar mágico.